Buenas noches, bienvenido a vuestro programa Noche Flamenca, Radio Arconciel 96.2, presentada por vuestro amigo Julián y ahora nuestro amigo Luis, que va a decir también la buenas noches. A ver, ahora amigo Luis, ¿no oyes? Está bien. Ah, sí, está. Pues yo te oigo perfectamente aquí. Bueno, vamos. Ahora sí, ahora sí. <ríe> a nuestro amigo Luis va a dar algunas palabras, eso es el, el directo, ¿cómo pasa aquí? Después escucharemos una canción, amigo Luis, a ti la palabra. Bien, pues muy buenas noches, estamos aquí por segunda vez estamos para pasar un ratito con vosotros, poniendo un poquito de, de información a nivel de radio y a nivel de la asociación. Hay una eh, información reciente, muy buena, que mañana a las 4 de la tarde vamos a recibir un grupo de jóvenes que vienen de Madrid, al Liceo Franklin, y vamos a tener contacto con ellos y vamos a ver todos esos jóvenes recién venidos y fresquitos de España para ver, hablar con ellos y ver qué alegría nos traen. Así que mañana, la semana que viene, contaremos un poquito más de, lo, de ellos. No sabemos más nada. Simplemente que a las 4 de la tarde tendremos en el Hotel Groló de Orleán. Y pasa, te paso la palabra, continúa dando música y un poquito de todo. Vamos con la primera canción de la tarde. Pablo Alborán, Solamente tú aquí, Radio Arconciel. soñar con solo una caricia me pierdo en este mar regala me regala que ilumina esta noche llena de paz y de armonía que te regala mi mirada la que mi fielo vuelvaste solo tú navego entre las olas de tus voces tú y tú y tú y solamente tú hace que mi alma se despierte con tu luz tú y tú y tú enseña tus heridas y así la curarás Que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de cero, tus ojos son desterios, tu garganta es un misterio, haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. de color en mi mañana, solo tú. Zolang en tu, tu, solamente tu, en alma se Pablo Alborán aquí, 96.2, Radio Asconciel, y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Bien, pues vamos a ver, vamos a repetir lo que yo decía el otro día, que es muy importante para todos los españoles residentes en Francia. El Consejo de General, de la, el Consejo de, del CRE de París, eh, está representado en París, en Madrid, y resulta de que hoy cada día están llegando cosas nuevas, de información de interés a todos los españoles residentes ausentes. Quiere decir, dentro de poco vamos a tener unas elecciones municipales, luego las elecciones generales. Eh, a nivel de enseñanza es el momento de, de llamar a la agregaduría Cultural para escribir a todos los niños que quieran participar en los cursos de español. Y bien, estamos ahí peleando todos los días. Si tienes un problema, no dudes en venir a la asociación. Todos los jueves tenemos una permanencia desde de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Una permanencia para informaros de todo lo que tengáis eh, falta de, de, de, de oír o de, de saber. Así que allí tenemos toda la documentación que hace falta, porque si yo tengo que venir aquí con toda la documentación, tengo que coger un carrillo. <ríe> Entonces no lo voy a hacer. Pero sí que te puedo decir, no dudes en venir o bien un sábado por la tarde o bien un jueves Por la, por la tarde también y, y ver los problemas que podamos solucionar juntos así que vamos a seguir escuchando música y a ver lo que nos tiene por ahí el amigo Julián pues vamos aquí amigo Luis, vamos a escuchar una canción de Chiquetete, Andaluz y esa canción va para todas las personas que estuvimos el sábado mismo si estábamos unos cuantos pero lo pasemos fenomenal allí y esa Esas noches pues habrá que hacerla otra vez Pues Andaluz de Chiquetete Eso va para todas las personas que estuvimos allí En la asociación el sábado Por la noche Andaluz Eres como un rayo de luz Andaluz Sentimientos vienen del sur ¡Ándaluz, eres rosa fina y clavel! Ríos de sangre, mora y sangre gitana cruzar tu piel. Hoy le canto a esta tierra porque el amor me quedado oída. Hoy le canto a mi gente que con cariño nunca dormía. Hoy te dedico un beso, bonita tierra de Andalucía. andalu Sentimientos vienen del sur, contigo la alegría en vez de pena mi Andalu ándalú, un aroma viento y la ve, ándaluz, eres rosa fina en clavel. Cuando no estoy en mi tierra Siempre la llevo en el pensamiento Y que larga la espera Para ese día verla de nuevo Y que largo el camino Ese camino ya de regreso Andaluz Eres como un rayo de luz Andaluz Sentimientos vienen del sur Contigo la alegría en Voy a ver andan en el rosafina y traver Ríos de sangre moros entre gitana cursan tu pie Buscando nuevos vientos, cruzó una noche por la frontera Mi vida viejo amigo y tanta belleza Pero con la esperanza de que algún día vendría en vienen del sur Nijklaver, rios de sangre mora y sangre gitana cruzan tu piel. Andan eres como un rayo de luz. Andan sentimientos vienen del sur. Y, Ríos de mora y, y venimos de escuchar Chiquetete aquí, Radio Arconciel y vamos con nuestro amigo Luis. Yo quería decir simplemente que ayer tuve la suerte, ayer tarde de asistir a un taller de cocina, y lo daba una chica gallega, y no, ni, ni más ni menos en 48 Rue de Bordón Blanc. Había unos 20 jóvenes, me pidieron un montón de informaciones con respecto a la asociación. Los he invitado a venir a la asociación, espero que venga más de uno. Ahí, y a lo mejor preparamos nosotros también allí un... Vamos a preparar también allí un, un taller de cocina. Ellos nos hicieron una empanada gallega allí. Estuve yo un rato con ellos, bueno, un buen rato, ¿eh? Viendo cómo se preparaban, se organizaban y todo. Y mañana iremos a recibir que decía yo antes al ayuntamiento, un liceo que se llama Paseo de, Tor, de Toreros de Madrid. Es un liceo que está en contacto con el, el liceo llamado llama Franklin, de Orleans. Así que mañana tiene un vino de honor en el ayuntamiento y estoy invitado para ir representar a representar la asociación y al mismo tiempo a ver a toda esa banda de jóvenes que hay que motivarlos a todos para que vengan y que podamos seguir haciendo más cosas. Así que vamos a poner en música de jóvenes que se animen y que veamos todo lo que se puede hacer. Y ahora vamos a escuchar una sevillana de los ecos del rocío que la hicieron para los padres. Pues esa canción, claro que será el, el número uno oyente, pues esa canción va para mi padre, eh, estará detrás de la radio ahí escuchando y animándome un poco. Pues esa canción va para ti. Ahí para todos los padres. Aquel amigo, eco del rocío. Nada más, yo solo tuve un amigo, un amigo, nada más. Yo solo tuve un amigo, un amigo nada más. Fue uña y carne conmigo, qué pedazo de amistad. Aquel amigo compadre acudió a levantarme cada vez que me caí. Por Dios, qué amigo más grande aquel mataba por mí. Solo tu ve un amigo, mi padre, un reloj viene a verme todo lo clavo con un reloj. Ik heb altijd een yo siempre tuve altijd een klokje. Ik heb altijd een klokje. Ik heb altijd een klokje. Ik heb altijd een klokje. Ik heb altijd een me Ik el altijd el primer vaso de vino que me Ik nadie nadie le ha quitado el sitio su sabia filosofía en la vía me inculcó me inculcó su sabia filosofía en la vía me inculcó hoy comprendo cada día que llevaba la razón en cambio otros amigos se emborrazaron conmigo hasta que todo lo perdí Ya no saben dónde vivo y se olvidaron de mí. Nadie, nadie le ha quitado el sitio, nadie, nadie. Yo solo... Amigo de verdad, de verdad, amigo de mi amigo, soy amigo de verdad. Por eso sufro un castigo cuando pierdo una mitad. Aquel amigo compadre cambiaba el rumbo del aire con tal de hacerme feliz por Dios qué amigo más grande aquel mataba por mí ...Eco del Rocío aquí en 96.2 Noche Flamenca... ...y ahora otra vez vamos a darle la palabra a nuestro amigo Luis... ...bien, yo lo único que te quería recordar era... ...no olvidar que hoy tenemos en Francia... ...unos 40.000 niños de origen español escolarizados... ...clases complementarias gratuitas... ...y llegan y pueden llegar a hacer los estudios... Hasta nivel de bac, ...a nivel del bachiller en español... Y esto es muy rico para un niño, entonces yo de aquí llamo un llamamiento a todos los padres que se interesen porque los hijos asistan las clases complementarias, es nada más que hora y media por semana o dos horas o tres horas por semana, en máximo son tres, pero según la clase que esté puede estar hora y media, puede estar dos horas o tres horas. A tres horas pocos llegan, pero porque tenemos otros trabajos, pero que verdaderamente no dejen de asistir, aprender, aprender y aprender. Vamos a seguir escuchando más música para aprender también unas canciones como la que acabamos de oír que es preciosa y dedicada especialmente a los padres. Y ahora pues vamos con una canción de Camarón y después Luis dará una información sobre que también somos Una clase, hacemos clases de baile pues vamos a escuchar una canción de Camarón y después tendremos más información sobre ese baile Bye. -bye. Y esta canción está hecha en directo cuando vino Camarón en el 1987 en París. Pues esta es la versión en directo. Y ahora va a hablarnos a nuestro amigo Luis sobre las clases de flamenco. Bien, pues las clases de flamenco, todos los sábados puedes venir a Saint-Vitre-Roubord-Gaño, a la Asociación de Padres de Familia Españoles Inmigrantes en Francia, a la que puedes. Eh, iniciarte a bailar flamenco y al mismo tiempo tenemos una vez por mes que ahora, eh, la primera semana de abril tenemos un curso con una profesora que viene de Sevilla para enseñar a todos los que están ahí y es una alegría verla bailar porque baila muy bien, es una gran profesional y al mismo tiempo todos los jóvenes y menos jóvenes también se están muy animados con ella y además hace un grupo fenomenal y no más tarde que hoy no más tarde que hoy, me han pedido que si podíamos participar para el día 2 y 3 de diciembre en los talleres, me supongo, o en la, o los sitios de trabajo de los bomberos de Le Pompidor León. No sé, no he hablado con nadie, no hemos hecho nada, no hemos dicho nada, no, nadie sabe nada, nada más que yo que lo acabo de decir ahora mismo aquí, pero... Eso hay que prepararlo muy bien para que sea un éxito. Entonces, invitamos a todos los jóvenes que quieran aprender a bailar. Ayer lo decía yo durante un montón de ellos y mañana tendré la ocasión de decirlo otra vez. Vení a la asociación sin ningún problema que podréis aprender muchas cosas y al mismo tiempo. Si podemos ayudaros en algo, eh, no cabe duda que estaremos ahí para eso, para abrirle y ayudarle a todos los que podamos. Así que animo a todos los jovencitos estos que hay, que hay muchos y muy inteligentes y trabajando seriamente. Así que vamos a seguir escuchando música, mucha más música. Y voy a ver si me pone aquí, Julián, un buen fandango por ahí. No sé si tendrá alguno, pero si no lo pone ahora, luego lo pondrá. Sí, sí, sí después porque... lo pondré. Pero ay, vamos a poner una canción que es Sergio Contreras para animar a todos los jóvenes, como ay. viene de decir nuestro amigo Luis que hay que animar esto un poco. Así que, Sergio Contreras, cicatrices para todos los jóvenes aquí. ¡Radio Asconciel! ...venimos de escuchar a Sergio Contreras... ...aquí Radio Arconciel... ...y ahora vamos con nuestro amigo Luis... ...yo solamente voy a recordar una cosita... ...este, es, este domingo vamos a tener... ...para las personas mayores... Un, ...una paella... ...en la asociación ...de manera a poder pasar una tarde... ...dialogando, hablando, contando chistes... ...hablando un poco de todo... ...y sobre todo... ...dando ánimo a seguir... ...luchando a seguir riéndose, que es muy importante. ¿Sabías que tenías que, que rirte como que mínimo una hora por día? Yo a veces me río solo. ¿Y ¿Por qué te ríes solo? Porque a veces me, me pregunto por qué, pero a veces se encuentran un chiste que no sabéis y se tiene que reír uno mismo. Y entonces yo invito a todos a reírse todo lo que podáis porque es una cosa muy buena para la salud. Yo eso no lo sabía, pero lo he aprendido hace mucho tiempo ya, que hay que reírse mucho, hay que contarse chistes y hay que sabe un poquito eh, de todo. Así que ánimo y al domingo que viene, ya digo, tenemos una, una paella para unos cuantos amigos que vamos a pasar una buena tarde. Así que vamos a seguir escuchando música, un poquito de todo y a ver qué es lo que nos pone por ahí este Julián que tiene, un montón de cosas ahí. Pues ahora vamos a poner, vienen de pedírmelo aquí por teléfono y yo voy a en francés, eso es para mi amigo Quentin. Je le connais depuis tout petit mon Quentin, c'est pour toi c'est Lucenzo avec les Gypsy Kings c'est pour toi mon Quentin. radio arc-en-ciel OK dale mi hermano Lucenzo with the kings chico and the gypsies vamos alegría mi gente El chamón llega de esta manera No tengo la culpa, cabrón de más no salvado, porque muy despreciado no besó, no te perdono llorar, en si amor bien así de tal manera, no tengo la culpa. En del pasado. Ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben no ben ben ben ben ik is mijn de fortuna en de destino? Maar het is encuentro zielig. Los y ahora vamos con nuestro amigo Luis quería decir simplemente te has preguntado si estaba escrito en el censo el CERA es un, un organismo español en el cual tú tienes derecho a votar y además es una obligación pero que muchos no cumplimos pero que debíamos de cumplir el CERA es un momento de escribir si para eso si está en el extranjero hay que dirigirse simplemente dirigirse al consulado ...de España en París... ...o el de Lyon... ...o el de Montpellier... ...y preguntar y decir... ...estoy escrito en una tercera... ...quiero saberlo... ...para poder votar... ...para que reciba... ...los boletines de... ...para poder votar... ...allí donde quiera... ...que tú pertenezcas... ...en, en tu pueblo... en tu pueblo... ...en tu ciudad... ...donde quieras ser que... ...teníamos que estar todos... ...escritos en el censo... ...porque cuando votamos... ...las elecciones en España... ...sean municipales... ...o generales... ...o otras... Para eso es una obligación y además tenemos que estar todos escritos ahí. Yo os invito a todos a llamar consulado al CERA eh, diciendo yo quiero saber si me estoy ardía con respecto a la inscripción del voto. El CERA, eh, yo me llamo Fonadeta y quiero estar, quiero estar seguro de que puedo votar. Así que me llamo a todos a que votéis, que se escribáis sobre todo y luego hagáis lo que os parezca bien, pero sobre todo, sabéis, no, no dejéis de olvidar de que es una obligación el voto para todo, todos los países del mundo, ¿eh? Así que ánimo y a, a escribirse en el CERA. Y vamos a seguir escuchando más canciones. Tenemos aquí esta noche un montón. Y buenas todas, ¿eh? Pues ahora vamos a escuchar unos fandangos de Manolo Parada. Manolo Parada que dentro de poco lo llamaremos y lo pas pasaremos aquí en directo una tarde, bueno, le... Le pediríamos tres o cuatro preguntas, pero de, de aquí pronto lo, lo llamaremos aquí en directo y tendréis aquí a vuestro amigo Manolo Parada. Pues vamos con unos fandangos de Manolo Parada aquí, Arconciel. ...venimos de escuchar unos fanbangos aquí en Radio Arconciel... ...y ahora vamos con nuestro amigo Luis... ...yo quería deciros que... ...el amigo Manuel Palada ese... ...hasta hoy aquí nos lo lean varias veces... al menos cuatro, cinco, seis veces... ...y en colaboración con el amigo Pedro Gutiérrez y... ...yo mismo, personalmente, en nombre de la asociación... ...hemos disfrutado de él varias veces... ...y muy buenos ratos... ...en el sentido de que le hemos hecho pasar... En La Patina de Madro León, una de las veces que más personas hubo, hicimos un espectáculo fabuloso. Y cuando habla de Do Domi, es un hijo, su hijo guitarrista, que hoy es un gran profesional de guitarra muy bueno ¿eh? Son de... Esos viven en... Me lo puede decir, recuérdame lo que se me va de la memoria. Son de, de la provincia de Sevilla, como... Son de la provincia de Sevilla. ¿Qué sitio es? Dónde, ¿De dónde son ellos? Se me va de la cabeza. No me acuerdo ahora mismo. Pues. La de Morón, de Morón de la Morón. frontera. Y eso es la provincia de Sevilla. Y tiene, por cierto, el hijo es un gran profesional guitarrista hoy y tiene incluso una casa de discos, ha creado una clase de discos y todo. Es un fenómeno cantando el padre y, y el hijo tocando igual. Así que... Si tuviéramos un día de locación, el tiempo cambió mucho, las cosas cambian mucho. En la época que ellos vinieron aquí, tuvimos cinco o seis veces, no me acuerdo ahora mismo exactamente cuántas, pero un montón de veces que estuvieron aquí y siempre estuvimos las salas llenas, siempre tuvimos unos recuerdos inolvidables. Le deseo desde aquí a Manolo y a su familia, a todos, un, mucha salud y que sigan trabajando para los demás porque trabajan muy bien y son gente muy seria. Vamos a seguir oyendo más música. Zijn Si ver aquí Radio Escocia 96.2 y ahora vamos con otra noticia. Y no sé por qué le quieren detener, así sino que tiene es que no pararse. Seguir poniendo música ahí, a, a tope. Música como esa anima a todo el mundo, a jóvenes, a menos jóvenes, a todos. Y yo invito a seguir poniendo música, toda la que quieras. Julián, puedes seguir poniendo música más. Pues ahora esto será para para menos jóvenes también, pero hay en una radio hay que poner de todo, para los jóvenes, para no los jóvenes, y esta canción pues va para nuestros socios y va para la gente un poco ya de menos joven. Pues es nuestro amigo Rafael Farina, mi Salamanca. Salamanca, tierra mía De arte y sabiduría de joyas y igual Tu brava ganadería e la casta y alegría De la fiesta nacional ¡Ay, los gitanos ¡Qué gitano, va Que el en mundo entero Cantando de soberanía El sombrero la mano, con Malena Salamanca bendita, de tosita bonita cante flamenco torico rero. Salamanca cantero, toroto rico fiero, tu divisa y vele blanca. Ay que te quiero, te quiero, ay que te quiero, te quiero, ay que te giro cuando te quiero mi Salamanca. Ja, ja, aquí, Gallo Asconcial 96.2 Rafael Farina, y ahora vamos a ver si nuestro amigo Luis da otra información ahí. Sí, bueno, yo quiero decir lo que esa de canción era los extremeños como extremeño que era Rafael Farina, esa le toca a todos en el alma porque a pesar de que canta para pa Salamanca el extremeño, un flamenco muy bueno, fue un flamenco muy grande, muy bueno, muy profesional, muy grande pero vamos a ir. <música> Perdón, el directo, el directo. Sí, sí. Ahora vamos a ver rápidamente. Voy a recordar todo lo que yo decía la semana pasada. Con respecto a recuperar nacionalidad española, todos tenéis la posibilidad de hacerlo. Todos aquellos que la perdieron en su momento y quieren recuperarla, no, tenéis, no tengáis ni dudéis en pasar a la asociación para recoger los formularios y hacer la petición al Consulado de París. Es muy es importante para todos aquellos que estén interesados, ya conozco más de uno, y estoy seguro que se van a continuar viniendo a recoger la documentación para de manera que estéis al corriente de todo y que podamos disfrutar la nacionalidad nuestra, aunque tengamos papeles extranjeros, eh, siempre seguiremos siendo de nuestros países, unos u otros, sea el, que, el país que sea, entonces esa es la la misión de cada emigrante, así que yo invito a todos a no dejar de perder las ocasiones que a veces las tenemos y no queremos o no podemos enterarnos y aquí tenemos la posibilidad de saberlo así que ánimo a todos y a continuar escuchando música. que aquí estamos hasta las ocho y media aquí las nueve y media pues ahora vamos a escuchar un artista vaya nombre Pitingo eh, vaya, vaya nombre de artista como no hay otro nombre de artista Pitingo Pero a lo mejor cantará, digo yo que cantará como el nombre, o cantará todavía mejor que el apodo. Pues vamos a escuchar aquí a nuestro amigo Pitingo. Era de mi Relicario de mi juventud: ay, que de un cariño feliz yo soñaba. Tu quiso solo con mi clavitud Cuanta vez he rogado al destino Ser el clavo de ti, sueño azul Sin cariño feliz yo soñaba Yo ben solo con mi clavitud No hay amarte menos. Demas quisiera, salodame de saber que no puedo resistir. No quiero este cariño que no me da descanso, si y la palmo alcanzo y lo odio no sé vivir. Quisiera amarte menos porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, esto se canta cariño va de lo que podí Oh, <tries> Venimos de escuchar Pitingo. Yo nunca la había oído, ese, ese artista, y ahora vamos a ver si nuestro amigo Luis la había oído o lo que piensa de nuestro amigo Pitingo. No, no, pero tiene mucho ambiente, tiene mucho arte, mucho arte, porque no hay, que, hay que tener en cuenta una cosa, que las canciones, bueno, sobre todo el flamenco, el flamenco... Es un arte, mismo con las palmas, de la manera que tocan las palmas, eso es un arte, eso hay que aprenderlo y hay que vivirlo y hay que llevarlo dentro de la sangre para poderlo hacer como ellos lo hacen. Yo me pongo a hacer palmas y nunca llegaré a hacer palmas así, la aprende pero nunca con ese arte, nunca con, con esa gracia y con ese estilo, porque hay que tener en cuenta que hay 50.000 estilos diferentes del flamenco. De eso podríamos hablar un día bastante amplio, o hacer una conferencia con respecto al flamenco. Flamenco es muy rico en todos los sentidos y, y, y, sobre todo, cada región, hay que saber que cada región tiene su propia personalidad. Cada región tiene un estilo diferente. Y eso es muy, muy, muy rico, por algo ha sido nombrado eh, mundialmente. Entonces, eh, Seguiremos escuchando música de todas partes y, sobre todo, bueno, y los pasos dobles no te, no te digo nada. Si por ahí el amigo Julián tiene algún paso doble bonito, pues España, que allí 40.000 pasos dobles hay música de todo tipo, música clásica. España es muy rica a todos los niveles y culturalmente, bueno, para mí es lo más grande que hay. Sí, y como viene de decir, y acabamos, el flamenco ha sido. Hace poco lo vi, lo vi en la televisión, ha sido declarado Patrimoine de Unesco entonces que no somos, no somos tan tontos los andaluces. Y ahora vamos con una canción que... Que esa canción, pues vamos a escucharla y nos va a las personas... Se cae todo aquí, oh, el directo hoy está... Esa canción la ha hecho Javier Gine para todas las personas para todos los médicos, las enfermeras, los bomberos, todas las personas que hace tres años con ese maldito virus lo han pasado, pero han trabajado doce, veinticuatro horas, le han, deja han dejado su piel para, para que se acabe este virus. Pues nuestro amigo Javier Gine ha hecho aquí una, una sevillana héroe sin capa y las personas, eh, sobre todo, escuchar la letra que se coge, se pone los, los vellos de punta, pues esta canción va para las enfermeras, van para todas esas personas que han luchado y que están todavía porque ese virus se va apagando poco a poco, pero van luchando, esta sevillana va para ellos. Dit qué tú te vas. dime por qué tú te vas, mamá. Quiero que me diga, por qué va, a trabar. sin ningún niño y en, casa hemos de estar. Y en casa hemos de estar. ¿Qué está diciendo la tele? Ik ga niet Mama, ik wil me diga: voor ik ga aankomen. Hij, qué está pasando esto? Explícamelo mamá. Explícamelo mamá. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no viene papá? Llevo tres días encerrados y de él sin saber nada. Y de él sin saber nada. descansar, del almacén a la tienda, a cargar y a descargar es mi homenaje sincero autónomo camionero amigo y buen Dicho la abuela que no me preocupe más, que no me preocupe más, porque ella me ve llorando cada vez que tú te vas. Papá me ha dicho, mi abuela, que esto pronto va a acabar, que esto pronto va a acabar. Dice que estás preparado con guantes y mascarilla, protegiendo mi ciudad. Al cuerpo de policía, guardia civil al huelguía, al bombero armita, al qué orgulloso que me siento, qué suerte te subo Hora se hacen eterna. Detrás de este mostrador, detrás de este mostrador. Y me emociono pensando mis niños que buenos son, sin profesor ni maestro, ellos nos dan su lección, ellos nos dan su lección, mi niña de. De año, hoy entré en su habitación, debajo de un arco iris, esta nota me escribió manadería. Y venimos de escuchar a Javier Gina aquí, Héroes sin Capa, esos héroes que han luchado fuerte para pa sacar esto adelante. Y ahora va nuestro amigo Luis a hablar un poco. Sí, bueno, yo de eso tengo mucho. Tengo poco que decir, mucho que decir. Yo tengo que darle las gracias a todos, porque ahí todo el mundo se ha dado a fondo, muchos se han aprovechado, pero desgraciadamente siempre hay gente. Es que van nada más que con el propio interés, pero aparte de eso hay gente muy buena, gente muy trabajadora, que se ha dejado la piel para poder salvar a miles de personas. Y eso, eso no se puede olvidar nunca. eso Es una epidemia como la gripe, cuando decían la gripe española, que eso costó muchas miles de, de muertes en aquella época, y hoy este también ha costado muchísimas, pero... Con voluntad y fuerza y salud creo que podemos tirar para adelante y a seguir teniendo amistad, teniendo voluntad de ayudar a todos y, y a trabajar, Es una palabra, trabajar día y noche para poder seguir la vida, esta es una lucha constantemente. Yo digo siempre, digo cosa, no, no te pares, como te pares te has perdido. Así que para adelante y a seguir escuchando música. Aquí en Radio Alcanceles, sin ningún problema. Tenemos... Muy... Y venimos de escuchar aquí Radio Arconcia un Paso Doble, Taurino. Y ahora unas palabras de nuestro amigo Luis. los taurinos, ¿sabes qué? Bueno, a mí me gustan mucho los toros. El otro día vi un reportaje muy bonito de, los toros, de toreros y toros. ¿Sabes qué? Cuando un toro se adulta en la plaza, que no lo, lo matan, eh, automáticamente vive una vida de rey. El otro día hablaban de un toro que había sido indultado en Madrid y que estaba ya que no podía ni andar, y lo seguían cuidando día y noche para que no le pasase nada. Ha, sido, ha vivido como un rey, día y noche cuidándolo y muchos años. Y todo eso porque es un hay que saber que el toro es un animal de combate. Un toro no sufre cuando se pelea. Eh, pasa como cuando, cuando una persona se pone nerviosa y, y se, pues, se excita un poco si tiene un golpe eh, sufre menos que si te lo da un uh, frío entonces el toro la vida del toro podíamos hablar yo podía hablar de eso mucho rato y hacer un comentario muy grande pero hay que darse cuenta cómo los te crían cómo son seleccionados y cómo terminan peleando luchando en la vida y la vida es ese, una lucha constantemente para todos y Hablábamos antes de los médicos, enfermeros y todos los bomberos y camioneros y todo el mundo, y los toreros por igual, se juegan la vida como, como todo el mundo, se juega la vida, el hombre que está en un andamio se juega la vida también, o pintando en una escalera, donde quiera que sea. Entonces yo digo, hay que seguir luchando, hay que seguir pasándolo bien, sabiendo, como decía antes, hay que reírse mucho, porque si no hacen más que llorar, pues no va a ningún sitio. pero si te ríes mucho, lo pasas como Dios. Entonces vamos a seguir escuchando y riendo un poquito. Y ahora vamos a escuchar una canción de los cabales, porque hemos puesto Sevillana y si hay radio oyentes extremeños van a decir, uy, nada más Sevillana va todo topar Andalucía. No, no, no, no, no, claro. no, pues aquí también tenemos otra comunidad representada que es la comunidad extremeña. Y esta canción, Mujer Extremeña, pues va para todas las extremeñas de aquí de Leán, y las extremeñas que van a la asociación, que yo conozco algunas. No, no voy a pasar la lista porque si no sería larga. Pero esta canción va para todas las extremeñas. La tierra de Lindo quiere ser feliz de ilusión por vivir. Yo, tan lindo Siente contento de ver que ha nacido de tan lindo cuerpo. Mujer Stremeña aquí Radio Arconcial 96.2 y vamos con nuestro amigo Luis. Los tremeños hay muchos, andaluces, catalanes y de todo. Y somos todos iguales. Y yo digo siempre igual. No hay cosa más bonita que cada uno defienda... ...su región, una cosa más bonita... ...que cada uno defienda su región... ...su cultura regional y todo... ...pero antes de todo... ...somos españoles todos... ...y entonces yo ahí sí que... ...siempre defenderé España... ...y luego mi región... ...siempre, en todas las partes del mundo... ...siempre lo he hecho y seguiré haciéndolo... ...yo digo que... En ninguna región... ...es más rica que otra... ...todas tienen gente muy buena... ...tienen vinos muy buenos cosas muy buenas y yo eso lo defiendo en todas partes sea lo que sea ayer la ocasión que tuve de participar en el concurso este o no concurso no en el, la, la escuela de en la escuela o en el taller de cocina franco francesa la la de esta cómo se la de esta gallega la no me acuerdo el mismo nombre la ah, tengo la de esta gallega la Ay, no me acuerdo. la empanadilla empanada, no empanada bueno la de esta la sí la empanada gallega que es tan bueno eso tan rico y con, con el amor que lo estaban haciendo ayer toda esa gente joven yo lo admiro porque cada uno defiende la chica que que hablaba de su la empanada gallega que es lo que quería decir eso es precioso y además cada región tiene el suyo Y cada región tiene ese, ese amor por hacer las cosas, que es lo que vale. La intención y el amor de verdad de hacer una cosa rica, bonita, aunque te salga mal. Pero ese amor de hacerlo así es lo más grande que hay. Y eso yo invito a todos a tener la misma fe y, y, y bueno, para pasar lo mejor posible. Ya nos quedamos un poquito de rato. Yo me voy a despedir de vosotros ya diciéndoles hasta el jueves que viene, pero... Vamos a seguir poniendo más música aquí. Tenemos al amigo Julián que, que tiene para estar ahí días y meses y años poniendo música. Yo estuve más, más de 40 <ríe> veniendo aquí diciendo tonterías, diciendo chistes, diciendo cosas. Hoy tengo menos tiempo, pero mientras pueda estaré aquí con el amigo Julián. Pues vamos a escuchar aquí unos uno chistes de nuestro gran humorista Arevalo. Y son las 21 y 21, ¿cómo pasa el tiempo? Pues veremos a ver si tenemos tiempo después de poner una canción. Si no, pues vamos a escuchar aquí, vamos a reírnos un poco. He subido nunca, no sabía lo que era un autobús. Imagínense que tiene la mala suerte de que el autobús estaba tan lleno de gente que se tiene que quedar en los escalones del estribo de su vida, con las puntas de los pies nada más y los tacones colgando. El gangoso muerto de miedo mirando para todos los lados, nada más, nada me esto tú la leche que me voy a pegar yo aquí. Me cago en la mano y me empanio. ¿Quién me mandaría a mí subirme aquí? Verás tú el talagazo el que me empengo. Llega el revisor y dice, pero bueno, usted no sabe leer. Ni así que se lee, que, lo, en que no empancha. Usted, no me estoy que poner ahí un letrero prohibido ir en el estribo. Ah, pues no lo sabía, perdónenme, porque la primera vez es un buen No, voy a ver si puedo pasar, como hay tanta gente. Permiso, permiso, permiso. Se mete para adentro saca dinero y dicen, "Eh, por favor, me da un miñete." Dice, pero bueno, usted no sabe leer. Yo sí que sé leer, que lo que pasa, Dice, no ve usted que pone ahí un letrero, "Pague con moneda fraccionaria." Me está dando mil pesetas. ¿Ah, pues, no en es que la primera vez que no eso menos a mi mi vecino tengo para que una moneda suelta. Es que no se puede uno manejar aquí le echo con tanta gente, voy a venir tengo. Tengo un miñete. Le da el billete, se mete para dentro del pasillo, saca un cigarro y empieza a fumar. La primera vez que sube uno, pues tiene fallos Ahora, cuando ya sube más veces, no. Pero yo desconozco todas las normas que hay en pasar y eso, Así que no, señor. No tienen aguante. ¿Será posible? Llega el revisor y dice, pero bueno, usted no sabe leer. Yo sí que sé leer. ¿Qué, lo, qué pasa ahora? ¿Que ¿No ha puesto que pone ahí un letrero prohibido fumar? Pues no lo sabía, leche. Pues la pago y ya está. Ya no fumo, ya está. apagado. Me cago y la madre me parió. que nervios me están entrando con la mierda los letreros. Se va para el conductor... Y dice, ¡eh, la caña y la reina! Dice, pero bueno, ¿usted no sabe leer? Yo sin que se leer, me cago en mi padre. ¿Qué es lo que pasa ahora? Dice, ¿no me estoy a poner ahí un letrero prohibido hablar con el conductor? Pues no lo sabía, pues para que me bajo, que estoy harto ya, hombre. ¡Para! ¡Para! Para el autobús, baja con tanta prisa que pega un tropezón y se va de cabeza al letrero. Y en el letrero ponía, ¡beba Coca-Cola! Dice, me lo bueno que me salen los cojones, mira! Había un picador de toros que la mayor ilusión era torear una corrida de toros, de verdad, porque no había tolerado ninguna. Y a este le llamaban el ciruelo. Tiene que ver, ciruelo, corrida de toros. Corrida de toros, ciruelo. Imagínense que estaba loco por torear una corrida de toros y se ve al capea. Se cambia con tu padre. Dame una oportunidad que soy un monstruo picando a los toros. Con tu padre que soy un fenómeno, dame una oportunidad para torear contigo de picador. Soy un fenómeno con la puña, Vamos, te dejo los tonos arreglados. Dice, hombre, venga, venga, vas a dorar el domingo conmigo. Mane, capella no saben, de verdad, macho, que más es tu nombre. El domingo yo contigo, ahí va mi mano. Sí, no te preocupes de nada, ¿eh? soy un fenómeno, ya verás, me muera, un fenómeno. El día de la corrida, el ciruelo montado en el caballo, en el patio de cuadrilla, la madre que me parió, vaya una corrida, todos que vamos a entonear. La corrida era una de estas de concurso de ganaderías. Un toro de cada ganadería. El primer toro del capea... ...era uno de estos de verdad con dos pitones... ...de Isaías y Tulio Vázquez... ...que había que ver el toro. El gangoso que había estado en el apartado. Voy a hablar con el campeano cuando salga... ...a y si me deja que el pinqueño lo entro... ...porque este no me vea cómo está de fuerte. Me en la mano y me parió. Mirá tú. Total, que ya le toca el turno de salir. Sale a la arena con el caballo. campea. Campea, yo pico el otro, ¿eh? Dice, o sea, no, hombre, ¿cómo el otro? Venga, este. No, este, no, hombre, no me como está de fuente, hombre, yo pico el otro, este que lo pica en reserva. Dice, o sea, ¿cómo reserva? Hombre, esto lo picas tú, venga, así es una mona. Una mona, me cago en mi padre, pues llama a Tarzán, no te digo, es una mona, dice. Con dos pintones que tiene, parece la feria del árbol, se pone en la raya de picadores y ahora si el capea, se lo deja al toro a cuatro metros. Campea un poquito más el campo tu padre que me va a pegar un arreón. Que verás, y dice: Venga, hombre, desde ahí que hay que ver el toro. Que ver el toro, me cago en la mano como que no se ve. Si está a punto de salirse de la plaza de grande, toro, eh, toro, ven que te voy a meter en la puñita. No te arranques, toro, por tu padre, Venga, que en la allá enfrente. Toro, haz así: el toro se la arranca, mete los pitones debajo de los petos del caballo, levanta el caballo dos metros de altura y sale ese caballo dando vueltas para un lado, y el ciruelo que se pega un ciruelazo contra las tablas que le entra el baile sambito San Vito. Mira la plaza de toros dando de vueltas, viendo estrellitas, esa cabeza medio cardíaca, y los monosabios, los ayudantes que lo cogen al ciruelo para montarlo en el caballo, pero más preocupados del toro que del ciruelo. Venga, hombre, venga, ciruelo, venga, vamos a picarlo con agrado, venga. Y el ciruelo medio mareado, estos mirando al toro montan al ciruelo en el caballo, pero al revés ese ciruelo buscando las riendas del caballo, todo conmocionado, aquí con la mano, buscando las riendas del caballo, y ese capea que viene con el toro. ¡Venga, ciruelo, que eso no es nada! En que no es nada, me cago en mi padre y se ha la cabeza del caballo. <risa> en los grandes almacenes, tipo corte inglés, galerías preciados, hay mucha juventud trabajando. Entonces, eh, imagínense que la juventud... De vez en cuando se ponen de acuerdo. Y dice, oye, el primer cliente que entre hoy nos vamos a reír un poquito con él. Como tenemos tantas secciones, lo mandamos para arriba, para abajo, nos cachondeamos un poco de él. Se ponen de acuerdo todos los dependientes y a primera hora de la mañana, cuando abren los almacenes, llega un gangoso. De, mire, yo es que soy un cuerdurante y quería un metro para medir que le demos de haber un metro. Dice, sí, señor, tiene usted que bajar al primer sótano. Al primer sótano, pues muy para más. Que es capaz de quemar el corte inglés, que no veas cómo va, ¿eh? Dale el metro. El dependiente aquí, medio de asustado, esperándolo, llega aquel. Termina, macho. Yo me cago en mi padre de entrada, la mano que me parió, un metro que ya me conozco en los nervios, que soy un curvante y quiere un metro para medir que yo tendría que. Con... Dice, perdón usted, no se pongo hasta así. Aquí es, un metro. Dice, ¡hala! Un metro. ¿De qué medida? De un palmo más grande que los cuernos de tu padre, ¡Hala! Ter já para o Rafael Guerreiro dá para trás para Gonçalo Inácio a Gonçalo Inácio para Rafael Guerreiro faz a onda mexicana João levantaste ou não? Sim, não, não me levantei. Sim, faz-se a onda era, era por aí querer. Ia...